tendremos que seguir gritando ¿Dónde está Guadalupe? ¿Cómo desaparece una niña de 5 años en una reunión familiar? ¿Cuándo dejaremos ver a padres y a madre pidiendo que aparezcan sus hijos sus hijos, sus hijas? ¿Cuántos 18 de cada mes seguiremos contando hasta que sepamos ¿Dónde está Delia? ¿Y Luz? ¿Y Silvia? ¿Y Teuel, ¿Dónde está? ¿Y Marita Verón? ¿Y María Cash? ¿Y cuántos y cuántas más? ¿Cuándo la policía no tiene respuesta? ¿Cómo sigue mandando a cuidar a los padres, a sus hijos? ¿Cómo que no saben nada de la trata de personas? ¿Ni de pervertidos? ¿Cómo no es el tema principal en las campañas políticas? ¿No les duele una nena de 5 años desaparecida? Aunque el dolor es el mismo para estas madres que tienen desaparecidos a un hijo de 5, uno de 15 o de 30. Solo quieren saber dónde están sus hijos, sus hijas. No importa las veces que lo hemos nombrado, aquí, en este programa, en esta radio. Los nombraremos hasta tener las respuestas de ¿Dónde está Guadalupe? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Luz? ¿Dónde está Silvia? ¿Dónde está Leo? ¿Dónde están los 43 de Ayotzinapa? ¿Dónde están los 30.000? ¿Dónde están los nietos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde están? Andando selva, amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños Para limpiar con el humo sagrado Cada recuerdo escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú una tarde subo un alta loma mire el pasado sabrás que no te he olvidado yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca Vas estar aquí Aunque yo me oculte Tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna Que tú te vayas Sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro La montaña, encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Para mí la radio es un espacio en el que se puede emitir y recibir mucha información, mucha información. información. Estás Escuchando Un Día. Miércoles 11 de Agosto. Edición Más de Un Día. ¿Qué tal, Gonza? Buenas noches. Y si nos escuchan cuando nos, en la repetición, buenos mediodía, buenos mañana Buenas noches. Eh, Buenas tardes. Eh, sí, buena vida. Bien, <ríe> Buena vida para todos. Sí, sí, sí. Si lo están escuchando en vivo, es, eh, son las 21 y 15, 21 y 16. 16. ¿sabes? Con, con 7 grados, ¿sí? Nah. 7 grados, sí, sí. Pero en estos días Pueden ser las 3 de la tarde Y capaz que también Haya 7 grados no Estoy <ríe> <Claro>. exagerando <ríe> Bueno, si lo están escuchando En este momento por Radio Tinku 107.9 Acá en Mina Clavero O si no los pueden estar escuchando los van a estar escuchando El domingo por Radio El Grito En 88.5 Los Hornillos Y si no lo no están escuchando En algún momento el Radio FM Sierra Meschigona 107.9 San Pedro Evidentemente Este clima está siendo... Benjamin, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué. ¿Eh? Eh, recién me suelen preguntar por los temas que pasamos y después de ocho años me estoy acordando de decir los temas que estamos pasando. Por lo menos el primero. sí sí, sí. Recién escuchamos después de la editorial eh, el tema de Hasta la Raíz se llama, que es un tema de Natalia la Lafourcade, pero esta versión que me pareció bellísima es por Susana Vaca. este Con unos arreglos fabulosos linda. Pero lindo, bueno, lindo. ¿qué tenemos para hoy, Gonzo? Eh, muchos programas, muchas columnas. ¿Muchas columnas? Sí. ¿Esta? Tenemos a Playa Escribano, tenemos a Silvia Bologniati y... Y a Ale Rabinovich. Ale Rabinovich y... Y... ¿Ah? Y tenemos algo más también, como siempre. Siempre algo más, ¿no? Sí. Tenemos entrevistas, eh, vamos a estar hablando eh, con... Eh, esperá que se me fue todo Acá bueno, en la compu Lo que este año no hemos hecho son sorteos ¿Y saben por qué? Porque todos los sorteos, rifas que se hacen las destinamos a la radio no Hemos puesto toda nuestra energía para eh, Ustedes saben Como lo venimos contando desde marzo Nos mudamos, implicó mucho movimiento de dinero Y seguimos juntando plata Así que próximamente, así como le hemos vendido Pizzas Eh, fideos, le vamos a volver a vender rifas, ¿saben gente? Para que se vayan aprontando cuando empecemos a charlar con nuestros numeritos este, al igual que la vez pasada van a salir 50 pesos cada numerito o 5 por 200, así que se pueden acercar a su tínco amigo y bueno, o su tínco amigo se acerca de ustedes para venderle algún numerito. Bien, ¿Sí? y hablando de ventas, vos sabés que en Jujuy hay una gran venta gran de tierras Hay una, una empresa inmobiliaria que está vendiendo tierras, unas 18.000 hectáreas. Pero el problema es que los dueños no saben. Ah, Los, bueno. los, los dueños son los pueblos originarios eh, eh, que, que están ahí desde siempre, ¿no? En Tilcara. Eh, así que vamos a estar hablando con Claudia Pérez, que han estado cortando ahí la ruta, solicitando explicaciones, como es que le están vendiendo parte del territorio de ellas, ¿no? Claro. Justo te iba a preguntar si era por una noble causa y evidentemente que no. Eh, sí, vamos a entrevistar por una noble causa que le están vendiendo a sus terrenos, su, su casa. Claro, la noble causa es poder difundir esto. Claro. Exactamente. Eh, así que, bueno. <risa> es eh, cosa es la que no te dan respiro, ¿no? No, no, no te dan el respiro a las noticias. Pero, bueno, como siempre vamos a tener un montón de información... Y por ejemplo, me acabo de llegar esta esta info este que después de nueve años fue confirmada la condena por la masacre de Treleu. Yeah. el juicio tardó 40 años en llegar. Este, así que bueno, estos son los tipos de la justicia, esta justicia que siempre criticamos, esta justicia que no encuentra a nuestros desaparecidos, esta justicia que este Poder Judicial, ¿no? Que tiene estos tiempos tan lentos, bueno, eh, se sigue sin extraditar igual desde los Estados Unidos al fusilador Bravo, ¿no? Uno de los implicados en esta masacre. Pero bueno, después de años fue confirmado la, la condena de la masacre de Trelew. Mira sí. sí. O sea que me llega un mensaje. ¿Sí? A ver dónde está, espérame. Sí, Acá. yo te espero. Es eh... un mensaje cantado, creo. A ver, ¿Ah, sí? vamos a escucharlo. Decir unas palabras Que estemos en armonía Aquí en esta latinoamérica amada y en el planeta entero también Por eso sí, canto ahora Vamos, vamos, vamos que se puede Dale toma la decisión que llueve es necesario encontrarnos y compartir Es que ya estamos acá en la tierra Lamente, no lamente El corazón es el amor y que lo sienta Y lamente, no lamente el corazón es el espíritu y lo sienta. Volvi, vos de escuchar este hermoso mensaje cantado. De León, aguante León ahí. <ríe> Los saludamos a León. Saludarnos, bueno, también a toda la gente que nos escucha, este a todos, este, bueno, saluditos ahí, no los voy a nombrar porque siempre me estoy olvidando de alguno, no. si vos querés nombrar a alguien. Y Walter, eh, Mari Luque, Mariela, de las Rabonas, Cristian, bueno, y todo el resto que vamos a quedar mal. <risa> bueno, yo esta me lo, bueno, por ahí saludo. Bueno. Pero no en este momento. Ningún músico. Los saludamos a Melacho ah. A Melacho, que acá lo seguimos esperando Sí, lo saludamos a, a nuestro Amiguito Melacho Bueno, pero basta de chachara. Vamos a empezar este, con nuestra primera columna del día de hoy, ¿no? Bien, con la con... Silvia Bologniati. ¿Desde Cava? Desde Cava. A ver, escuchemos. Como les a todos, acá les mandamos un abrazo. Y desde Cava caba en buenos aires en la ciudad estamos este extrañando los cerros y los arroyos bueno les quería comentar algunas cosas que estuve escuchando a los infectólogos que yo los trato de escuchar a todos en todos los medios posibles no también mucho en la radio bueno, acá hay muchas muchas emisoras de radio que uno puede ir alternando y tener como un panorama un poco más amplio que a veces para escuchar diferentes opiniones. En general están todos en el mundo, diría yo, muy preocupados con la variante Delta. Eh, se dice que no tanto por la gravedad, digamos, en sí, sino por el tema del contagio, que es impresionante. Eh, dicen que que se contagia como 60 veces más y que lo que antes eran, vieron para establecer contacto estrecho 15 minutos o más, ahora son entre 15 y 30 segundos el contacto, o sea que la verdad que es impresionantemente diferente. Más teniendo en cuenta que en, en líneas generales no se respeta este o se respeta en muy pocos lados la distancia social de los dos metros que con la gravedad y la rapidez de, de este contagio con el delta que en poco tiempo va a estar en circulación comunitaria no que ya hay casos lo que pasa que eh, según el protocolo que se utiliza en la infectología todavía no se dice que es contacto comunitario pero digamos que falta muy poco dicen que el, digamos Onda Lecciones va a estar ya en, difundido, lamentablemente, esto del Delta, por lo cual eh, se deberían reforzar aún más todas las medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se sabe que el barbijo, mucha gente lo usa o lo usamos a veces sin darnos cuenta mal, tiene que estar bien ajustado a la cara, no que en el costado flote un poco, Eh, si no te ajusta tenés que ajustar las tiritas parece una pavada pero es impresionantemente importante también el los barbijos no es un pañuelo hay gente inclusive que se pone como un chal en la cara y listo los barbijos por ejemplo que yo bueno, debe haber varios que son buenos no pero yo conozco los del conicet que los son los que tratos de conseguir eh porque están bien testeados los sociales, digamos, no los eh, los N95 que usan los médicos, los sociales uno los puede usar, digamos, unas eh resisten 15 lavados aproximadamente y después ya no cumplen el objetivo para el cual fueron creados, que es este eliminar los virus, ¿no? Ahora han creado uno que inclusive tiene en el CONICET, que son esos que Atomic, este, y tienen a veces otras islas al lado, eh, estaba leyendo, cubren como un 98, 99% eliminan los virus, pero siempre que se esté usando correctamente, no si uno tiene uno que lo lavó 20 veces o 30 veces y que ya está viejo, que está flojo, ¿no es cierto?, que el elástico se aflojó y no se lo cambiamos y no se ajusta, entonces no está cumpliendo la función. Es como esa gente que lo tiene un poco por debajo o de la nariz a veces, o, o de la boca, o que del costado del cuelga. aparece una cosa que nos hemos olvidado, eh, por lo menos mucha gente, de la importancia, inclusive... Se sabe que si viene al aire libre los contagios son menores, existe la posibilidad de contagio y imagínense que si este de 15 minutos para pasar a 15 segundos, que lo, de, lo han dicho varios infectólogos, otros en 30 segundos, pero son es muy es muy escaso el tiempo. Podemos acercarnos a una persona que hay montones en la calle que nos llevan van barbijo. Y, y que si lo llevan por ahí no cumple con las condiciones, se ponen cualquier cosa en la boca, como si eso matase. Si uno se pone un trapo solamente no es por eso que va a matar el virus, ¿no es cierto? O sea que hay que tener cuidado, inclusive cuando se usa mucho tiempo se humedece, y si se humedece ahí puede pasar el virus con facilidad. O sea que hay que tener un montón, un montón de de cosas para cuidarnos más de este bendito Delta. Encima, como todavía no tenemos a la gente vacunada, con dos dosis para... Todos los infectólogos del CONICET y los que ayudan, colaboran en diferentes provincias, eh, ciudades, etcétera dicen todos que es imprescindible tener dos dosis con el tema del Delta y que en los lugares donde se han hecho estudios, en países que tienen Delta, eh, comunitarios, la, en las personas que están internadas son 50% gente que tiene ninguna dosis, o sea que no se vacunaron, y un 20-25% gente que tiene una dosis. Bueno, después hay gente con morbilidades, con otras cosas, pero estamos hablando de gente eh, que cae a terapia intensiva con lo cual está probado en la práctica en la práctica por favor escuchemos lo que dicen en el mundo no es acá invento de un presidente o un ministro esto es en el mundo son esos porcentajes lo que prueba que cuando hay mucha gente vacunada el virus baja muchísimo de hecho acá bajó Acá en Cava y en el AMBA, que son lugares de tanto contagio, pero ahora seguramente va a volver a subir porque aumentó la circulación. Hay como una sensación que todos quisiéramos tener, ¿no? Es humano, pero bueno, no es real. Tenemos una idea de que ahora como están abriendo todo, esto mejoró. No es así. Están abriendo todo porque el, el índice de ocupación de camas todavía es bajo, si bien ha subido un poco... En relación a semanas anteriores, ahora más o menos estaban un 52, algo así por ciento, hace un tiempito atrás estaba había bajado más todavía. Eh, el, el otro día escuchaba en Uruguay que bajó un montón porque bueno, ellos tienen lógicamente menos población, menos circulación y le tienen la, la gente bastante vacunada en cantidad. Todavía a nosotros nos falta, dicen los infectólogos que lo que antes era un rebaño con los con los eh, virus anteriores, ¿no es cierto? De, de Manaos y etcétera y etcétera. Esos virus se precisaba un rebaño de 60, algunos decían 70. Bueno, ahora están hablando que el rebaño bendito tiene que ser de un 80, 90%, algunos hasta dicen 95, por lo cual también acá en algunos lados y en muchos países del mundo están hablando de dar una tercera dosis por, sobre todo a la gente con más riesgo, ¿no? o por edad o por morbilidad y, y, y, y escuché a un infectólogo, no sé si yo lo había comentado con ustedes que decía, ¿a ustedes a quién piensa que hay que mmm, vacunar? y dijeron varios, ¿eh? uno del CONICET y otros infectólogos de hospitales, de Muñiz y otros lados, hasta las mascotas hay que vacunar. ¿Por qué? Porque si bien los jóvenes, eh, niños sobre todo, en general, salvo que tengan enfermedades, eh, la, la pasan suave con todo este tema, este pero contagian, o sea, ellos llevan el virus. Y mientras haya gente llevando el virus, ¿no es cierto?, en su cuerpito, lo están... Eh, llevando por otros lados, contagiando a otra gente y el virus de cuerpo a cuerpo, como tiene un huésped para vivir, va a mutar. que Eso lo hacen todos los virus. Bueno, también vamos a ver alguna cosa positiva. Se está aumentando mucho. Estaba escuchando que se habían llegado 400.000 dosis de la segunda, de la vacuna rusa, que iban a llegar también la semana que viene otros tantos que habían llegado una cantidad enorme de AstraZeneca, no sé si eran 530.000 o algo por el estilo, 500 litros del componente que usan en, en el laboratorio Richmond, acá en, en Pilar, para hacer la, la segunda de, de la vacuna rusa, que ya está autorizada por la Federación Rusa. Son todas buenas noticias. Y la buena noticia es que se ha visto en la realidad acá en todos lados del país que cuando se vacuna empiezan a bajar los casos cada vez más. Así que no lo que hay que hacer ahora es no bajar la guardia porque esto están abriendo todo pero no terminó. ¿eh? Recordemos, están abriendo porque todavía la ocupación es, es baja en las camas y porque bueno hay como una gran necesidad, pero también tenemos una gran necesidad de que nos sigan aumentando los muertos que habían empezado a bajar y las y las aperturas eh, por las aperturas ¿no? así que bueno son todas cosas buenas en medio de una situación difícil cuidemos también lo que siempre insistimos el tema de la inmunidad eh, la vacuna la, la hormona este de no es cierto la la vitamina d Hay que tomar sol para fijar la vitamina D, que está mucho en los pecados de agua fría. Y bueno, eso se googlea, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que, que se puede consumir. Y las personas que por, tenemos que estar más resguardadas, tratemos de tomar sol ¿sí? unos 10, 15 minutos por día, que da inmunidad. Lo mismo el intestino, que mucha gente, investigadores del CONICET han, han vuelto a decir que es un lugar también donde que se protege la inmunidad entonces, por ejemplo, con los probióticos, con el kéfir, con el chucrú o con cual, con ciertos yogures, ciertas cosas que tienen probióticos ¿qué, qué hacen los, estos probióticos? que nuestra flora intestinal sea de la buena, entre comillas ¿y qué va a hacer esta, esta buena? no va a permitir que por ahí circulen Con vida los virus estos malditos. Sino que los van a frenar. ¿eh? La inmunidad. Así que bueno, son todas cosas para que nos puedan ayudar. También eh, estrecharnos, aunque sea que no podemos los brazos, ¿no es cierto? Eh, no sé, tirarnos besos online. Y cuando estamos muy nerviosos, tratar de, de hacer alguna meditación, recaminar, de hacer ejercicio. Y bueno... Y hagamos todo esto para que prontamente, cuando querramos abrazarnos, lo podamos realmente hacer. Por ahora abracémosnos con esta solidaridad tan importante como seres humanos de cuidarnos y también de cuidar este planeta para que estas pandemias que están también están generadas por el descuido de este planeta que hemos hecho, Empiecen a disminuir Bueno, un abrazo y espero que Alguna cosa que yo me entero Nos enteramos acá También Tulio Blanco y yo Y anotamos y las podemos compartir Un abrazo muy, muy grande Amar es ir a ciegas El corazón despega Mientras todo arde Odiar es mucho más sencillo el odio es el lazarillo ah, De los cobardes ah, ah, ah, Armémonos Armémonos de valor Armémonos Armémonos de valor hasta los dientes salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes no sé si quedó claro por las dudas, lo vuelvo a decir que acá por ejemplo se está aplicando en Capital y en el AMBA Moderna como segunda dosis de la rusa que todavía tenemos poquita cantidad para la cantidad que faltan vacunar que son perfectamente con el ARN Eh, similares a la rusa y eh, inclusive dicen algunos infectólogos que es hasta mejor a veces combinar porque sabemos que la primer dosis no es cierto que nos quedan aunque haya pasado mucho tiempo los linfocitos T que es la memoria celular eso no se pierde no se pierde nunca o por lo menos dura mucho tiempo y después Cuando aparece la segunda dosis, lo que hace es como recordarle al cuerpo, ah, este ya lo conocía, entonces nuevamente hace otra, lo ataca, digamos, entonces queda reforzada y dura mucho más. Y dicen que esta combinación es hasta superior que dar de la misma marca, digamos así. Así que hay que vacunarse tranquila, todos los estudios dicen que no tienen ningún ningún problema y por supuesto que si en algún caso hay un mínimo problema que a veces puede ocurrir en una vacuna siempre el riesgo es mucho mucho mayor y aparte los porcentajes acá son muy altos no recordemos que por ejemplo, la, la vacuna de la gripe o las vacunas en general tienen un 50% de protección, esas tienen mucho más por suerte así que vamos bien y ojalá que pronto acá en la Argentina se termine de invertir, eh, o se invierta un poco más de dinero todavía para terminar los cuatro estudios o cinco con esta vegetal este que están en marcha, gracias a que nuestros científicos siguen trabajando y nuestras universidades formando gente, a pesar de que algunos de eh, otras, otra gente habían dicho, ¿no es cierto?, como en el gobierno anterior, que pudieron, Eh, ¿Para qué vamos a poner universidades si total la gente humilde no va a llegar, no? ¿O que para qué vamos a continuar haciendo hospitales, como decían en Provincia de Buenos Aires, que para qué, que son una estafa. Y hubo que continuarlos y menos mal que se continuaron, porque si no, ¿dónde hubiera ido a parar la gente que tuvo que ser atendida y que sí si falleció? Pero no fue porque no haya sido atendida, ¿no? ha Eso también son cosas, creo para recordar y para pensar, por favor, a la gente que todavía eh, cuántas más cosas hay que mostrar para la, la creer en la ciencia, ¿eh? creer en la ciencia que se está dando en todo el mundo. Por favor, en los lugares donde todavía hay gente que no, no sabe, si no quieren hablar, vacunarse no se vacunen pero no no difundan cosas que no son verdad ¿no? que están probadas en el mundo eh, acá por ejemplo acuérdense con el gobierno anterior que habían dejado vencer vacunas en un frigorífico se había y no habían vacunado como corresponde el habían aparecido casos de sarampión y al, y algunos chiquitos inclusive han muerto porque a veces el sarampión se complica Ahora se volvió para atrás, no hay casos de sarampión, o sea que realmente las vacunas sirven, o sea, seamos solidarios. y si pensamos en lo contrario, bueno, no sé, no nos vacunemos, quedémonos recluidos, porque si salimos llevamos el virus. Bueno, un abrazo grande. ¿eh? escuchando un día, día trabajado para conseguir algo de paz el transpirado tu amor y tullaltad estás escuchando un día la alegría de tus hijos só so. De tus hijos, de tu s'hicos, ve tu barri no de cora. La vita non può ve, io mi La vostra piano del passo, lo del passo olvidar. Ho oh, sì, sí, i son tiempos ta precioso. Amigos Amigos de corazón Les regalo Sobi al En Facebook Como un día Programa Radial Quiero verla en show Es como un gato siamés ¿Me tengo que bajar? ¿De la mesa? ¿Un ratito más? Un ratito más ¿no? Espero que alguna vez Me bajo, no porque está cansada, sino porque estamos haciendo un programa, ¿sabes? Bueno. <ríe> Me <canso. ríe> eh, Bueno, seguimos en esta... Che, Me marca 7 grados. Me sigue marcando 7 grados. Pero sobre cero, eso no es nada. Estamos en romerita. Bueno. Eh, ¿Te acordás? Es que entre todas las cosas que uno viene siguiendo los casos que viene siguiendo está el caso de facundo castro ¿no? Sí. Eh, caso que, que me, personalmente me marcó un quiebre con cierto con cierto periodismo y cierta forma de ver o sea eh, como que por ser eh, cuando desaparece facundo al ser eh, bajo este este gobierno bajo un gobierno de Alberto Fernández eh, la gente no salió más allá de que estamos en el año pandémico pero no se usaron las voces de la manera que se usaron con Santiago Maldonado uh -huh. ¿no? medio comunicación como C5N fue para mí tristísimo de la manera que lo trataron pero bueno eh, se encontró se encontró el cuerpo de Facundo lamentablemente eh, pero bueno, obviamente se siguió pidiendo justicia por, para saber qué pasó Y acá en la revista Cítrica eh, han colgado una nota que dice «Se cae la defensa de Bernie. Más pruebas de la participación de la policía en la muerte de Facundo Castro». Los cuatro policías implicados en la desaparición y posterior muerte de Facundo Castro Estudillo intentaron borrar el contenido de sus celulares. Sin embargo, los investigadores pueden encontrar allí información que compromete no solo a ellos, sino también al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al intendente de Villa Marino, Carlos B. B. Vilacua. Barney hace unas semanas le dijo un programa de televisión a la periodista Catalina Adelía que tenía un regalo para convencerla de la inocencia de los informados a su mando. Ese regalo sería el libro del operador mediático de la nueva provincia y de la radio La Brújula, Germán Saso. Saso, según se desprende de la información de los teléfonos de la policía, mantuvo contacto con al menos dos de ellos, antes y después de haber compartido un asado con la cúpula política y policial local. Entre ellos, el segundo de Sergio Barney, en Bahía Blanca, Federico Montero. Pero bueno, si alguien quiere incluso saber más sobre esto que está contando Revista Cítrica, puede entrar a Revista Cítrica y buscar la nota y ahí la puede leer completa, ¿no? Bien, sí. Bueno, para que sigamos, ¿no? Eh, también se sigue pidiendo justicia por eh, Santiago Maldonado. Se pide que se reabra el caso. Eh, insisto, porque mientras en el gobierno, Santiago Maldonado... Eh, desaparece bajo el gobierno macrista y muchos que hoy son gobiernos pedían por la aparición y después por justicia por santiago maldonado y hasta el día de hoy eh, sigue la causa sin tocarse sin que avance sin que se sepa más porque no cambias como eso porque está Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender, yo no sé bien qué es si ya no sé más que ser. Todo el mundo lo logra y yo sin poder creer. Pero si si sabes so... a ah, hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No solo una coles 11 de agosto en este segundo año pandémico. Sí. Eh, bueno, eh podemos confirmar en este momento que a las ya ahora a las 22 horas tenemos una Sí, 22:30. Eh, sí, tenemos primero una entrevista ah. a las 22 y a las 22:30 vamos a estar hablando con la madre de Guadalupe Lucero, este con Yamila, hablamos en la Eh, la editorial justamente de ella, de cómo desaparece una nena de 5 años. ¿no? Eh, Guadalupe desapareció en, eh, en el barrio 544 Viviendas, al sur de la capital de San Luis. ¿sí? Eh, fue el 14 de junio. La nena está desaparecida del 14 de junio, que no se sabe nada de ella. Era una reunión familiar, estaban en la casa una prima, estaban ellas jugando afuera y desapareció. Claro. Sí, un montón de rastrizajes este, Se han seguido algunas eh, Pistas algunas, Pero todavía no se da con la nena Así que 22 y 30 estamos hablando Con la mamá de Guadalupe, con Camila Bien, ¿sí? y lo importante que es compartir ¿no? Uno va entre a las páginas Y ve la foto de Guada eh, Compartir ¿no? Que es lo que podemos ayudar eh, Que se vea la cara de ella que, que se difunda Y que todo el mundo sepa que la están buscando pues claro. cuando entras a San Luis los patrulleros tienen eh, eh, pegado uh -huh. pegado así y pegado la foto de ella y cuando entras por todos lados está pegado eh, para bueno para que la identifiquen a Guadalupe por si alguien la ve Bien. esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar la sensación de perderlo Todo para analizar Por dónde seguir y elegir el modo Para decidir, para continuar Para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos claros a mi Som de vivir, mi vida. Oh, ah, gata de Som de vivir. sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada para decidir para estar con vos para combinar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos the <laughs> Escuchando un día. el estudio. Saludamos a nuestras radios amigas. ¿Saludamos? Sí, saludamos. Y las resaludamos de nuevo, que <ríe> las son resaludamos que es Radio El Grito 88.5, Los Hornillos, Radio FM Sonrisas con Chingón 107.9 de San Pedro y estamos acá en Radio Tinku 107.9, mira Claver. Y eh, no la saludas a Mario hoy. Ah, no lo saludas a Mario. De FM -Triac. No, no lo saludas. No, no lo saludamos <risa> Pero, a Mario de FEMETRIAC. No, no, hoy lo vamos a saludar nuevamente. Si nos estás escuchando Mario es porque está funcionando, entonces sí te saludamos. Ahora, <risa> si no nos estás escuchando porque no está funcionando, no te des <risa> no, no, por saludado. No, digas, ni lo digas, ni Lo <risa> saludamos a Mario, lo saludamos a Mario de FEMETRIAC. Eh, ¿Y qué sí? estábamos escuchando? Recién estábamos escuchando aciente del río, del río que estuvo acá, ha estado muchos programas, ¿Es, es de la casa Ya es una compañera sí, ticunense, sí. hay que decirlo Sí, sí, sí, eh, con ese hermoso tema de... Razón de vivir sí, sí, sí, de Victoria Heredia, y creo que ya se va a quedar definitivamente, sí. acá, tal eso ¿Todo? Hay una cama ahí atrás, ¿vos lo decís por eso? <risa> <risa> bueno, eh, así que bueno, sí, sí, sí, de ella de la casa. Listo. Este. Bien, vamos a seguir con nuestra próxima entrevista, con nuestra entrevista de... Bien, vamos a ir llamando por teléfono, vamos a escuchar un tema mientras. ¿eh? Bueno...